Buenas tardes, continúas en Ágora Sol y esto es La Persiana. El Agorasol la Persiana. en coño. Eh, mejor aún, no se levanten hemos cambiado con los tiempos para adaptarnos el verde y los bigotes ya no se llevan nada nos sienta como un buen traje y unos zapatos de tres cifras es un uniforme mucho más propio y nada de pistolas ni tanques no necesitamos tomar prado del rey y emitir cansinamente marchas militares todo es mucho más sencillo ahora ...mucho más civilizado. De hecho, este golpe de estado, como lo llamáis vosotros... ...no acaba de ocurrir. Ni siquiera es algo que haya ocurrido en los últimos tres años... ...como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers. Llevamos años preparándonos para este momento... organizando grupos de presión, lobbies, conferencias, editando libros, prensa y metiendo a nuestros simpáticos economistas en las más prestigiosas universidades del mundo. Años, décadas de trabajo, billones de dólares después, estamos a un paso de conseguirlo. Y no solo hemos tomado el poder de vuestro ridículo país, Tenemos mano en los gobiernos de todo el mundo En casi todas las universidades En todos los organismos internacionales La gente protesta Se revela, grita Pero no sabe muy bien contra quién Intuyen quiénes somos nosotros Pero pasamos bastante desapercibidos Como os explicaba antes Las pistolas y los tanques Son menos efectivos Además Tenemos el cupo de venta de armas cubierto con los países donde la soberanía importa un bledo. Y aquí, vuestros políticos están lo suficientemente eh, atrapados por nuestras firmes ataduras, líneas de financiación las llamamos nosotros, así que no os molestéis en llorarles a ellos, porque aunque de verdad quisieran, que no quieren, no pueden hacer ya nada contra nosotros, son insignificantes. Diréis que sois más... Que no tardarán llegar el día donde retoméis el control de vuestras miserables vidas. En fin, no os niego que es una pesadilla que ha saltado alguna vez mis sábanas de seda, pero se me pasa al despertarme y respirar el delicado aroma de la caoba de mi dormitorio. Mientras tanto, mi vida y la de todos los míos es francamente maravillosa. ¿Golpe de Estado, decís? Más bien el golpe de Estado lo tendríais que dar vosotros. Pero no lo vais a hacer. Y ahora, si me disculpáis, he quedado para jugar al golf. Golpe de estado. <risa> Tiene gracia. El único golpe que me preocupa ahora mismo es mi swing. Estoy mejorando. El otro día hice hoyo en dos. ya la persiana de este 23 de febrero que no precisa de tejero alguno porque ya está todo tejido hace mucho tiempo. Yo soy María Taosa en la mesa fossi como siempre y en el micrófono frente a mí. Gerardo Lagüens, buenas tardes Bienvenidos a todos, buenas e intervenidas tardes patrocinadas por el Banco Central Europeo y las principales bancas de inversión internacionales En la persiana hoy le echamos un vistazo al golpe de estado financiero ese que múltiples organizaciones han salido hoy a la calle para denunciar Este 23 financiero es una propuesta de la Asamblea de Lucero a la que se han adherido otros 13 colectivos hermanados en la denuncia de la pérdida de soberanía ante los mercados. Está ocurriendo ahora mismo, en esa concentración de la Puerta del Sol con la que vamos a conectar en breves minutos. Allí está Iván Ayala, del Grupo de Economía, ultimando los preparativos de su participación en este acto. Será nuestro primer invitado, pero ni mucho menos el único. Tratamos en La Persiana de hoy acercar las posturas de los múltiples colectivos que se han sumado a esta concentración. Y para ello, nuestro siguiente testimonio será el de Enrique, uno de los profesores de la Marea Verde y miembro del sindicato CGT. Por último, tendremos a José Luis Yuguero, mientras eh, miembro de la Asamblea de Lucero, en cuyos debates ha surgido la idea de visibilizar así la situación de déficit democrático que supone la llamada crisis de deuda. Y una excelente noticia con la que concluimos nuestro sumario de hoy. Vuelve Esther, aunque lo haga por teléfono, nuestra colaboradora más joven. Y tiene nueva canción, más acorde con los 17 años que tiene. Los exámenes por fin han terminado y ha vuelto a la persiana. Recordad que podéis seguir nuestra emisión en agorasolradio.org y que allí además podéis ampliar la experiencia agorasónica con podcast y noticias. Seguimos creciendo para que nuestra voz, que quiere ser reflejo de las vuestras, se escuche cada vez más y más mentes se agiten y levanten. Podéis intervenir en el programa vía Facebook o Twitter o a través del teléfono 914290189. Subimos la persiana avisando de que informaremos al final de las asambleas para el fin de semana porque la actualidad manda ahora mismo y nos vamos a la Puerta del Sol. Cuando baja el sol... En breve nos meteremos en harina hablando de conceptos como soberanía o golpe de estado para tratar de dejar claro si nuestro estado está realmente en manos de un poder no elegido democráticamente. De momento vamos a empezar nuestra investigación de campo de la mano de Iván Ayala, miembro del Grupo de Economía que nos escucha ya desde la Puerta del Sol. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gerardo, María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, pues muy bien, intervenidos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que estamos aquí en sol, hay bastante gente, o sea que muy bien. ¿Cuál es ese ambiente que se respira ahora en la plaza? ¿Está concurrida? Pues mira, hay bastante ambiente, y están empezando ahora a poner, a hacer las pruebas de sonido, han puesto la megafonía, están todos alrededor de, del caballo y bueno, pues estamos expectantes a que cada uno de los colectivos que se han unido lean el, su mentira, a desmontar la mentira, ¿no? Dijiste, Iván, que hay mucha gente, ¿de cuánta gente estaríamos hablando más o menos? Uf, pues no, no os podría decir Yo soy malísimo para eso uh -huh. eh, no, no os podría decir, a lo mejor Centenares, 500, decenas personas. Uh -huh. me, me hace gracia Iván, perdona Un economista con dificultades para contar <risa> Sí, la verdad es que no os puedo decir Pero vamos, por ahí Hay, hay, hay ambientillo, eso sí os puedo decir Eh, una cosa que te iba a decir, eh, estas 13 mentiras que se van a desmontar, ¿esta iniciativa eh, cómo funciona? Cada una, del, ¿Cada una de las asociaciones, organismos, asambleas que se han unido a, esta, a este acto van a desmontar una de las mentiras? ¿De quién? Eh, bueno, cada colectivo que se haya sumado, pues tendrá, van a leer un folio, un pequeño manifiesto y hablarán de, pues. Eh, del ámbito en el que estén trabajando, nosotros que somos economía, pues vamos a desmontar un poquito la mentira que, que estamos teniendo, pues justamente de la soberanía, de la transferencia de soberanía de instituciones no democráticas, de la eh, mentira de la austeridad y, y bueno, pues cada uno de ellos le irá en función de su temática. Uh -huh. eh, Iván, el día de hoy se ha bautizado como 23 financiero, ¿estamos realmente sufriendo un golpe de estado financiero? Pues yo creo que sí. Eh, algunos dicen que se consumó en, en el cambio de la Constitución. ¿no? Eh, durante bastantes años nos dijeron que era imposible modificarla porque había necesidad de hacer un consenso, etcétera Y resulta que instauraron un cambio de la Constitución que respondía únicamente a los intereses de los mercados financieros, para pagarles a ellos en detrimento de cualquier otro tipo de gasto, como por ejemplo los beneficiados los ciudadanos en servicios públicos. Entonces, hoy, hoy por hoy, Eh, los intereses que están representados en nuestra Constitución son los de los mercados financieros. Eso, eh, para nosotros, es un golpe de Estado. Iván, eh, esta reforma constitucional estaba dirigida a instaurar un techo de gasto, eh, es decir, a limitar el déficit por la vía constitucional. ¿Cómo repercute esto en la capacidad de saciar las, na las necesidades sociales? Sí. Bueno, eh, teniendo en cuenta que... Eh, Uh, digamos el 70% del gasto uh, del gasto público es gasto social es decir producción de bienes preferentes como la educación la enseñanza sobre todo las pensiones y los subsidios de, de desempleo por lo tanto cualquier necesidad de reducir el gasto como estamos teniendo hoy en día no para poder pagar esa deuda significa reducir ese gasto social que nos afecta directamente a, no a los ciudadanos sino a nuestras condiciones de vida que es lo que se está degradando Con, eh, pues con este límite de gasto, o sea, nos afecta en degradación de condiciones de vida y lo estamos viviendo en los servicios públicos, en la enseñanza, en fin, eh, lo estamos viviendo todos los días. Con el segundo rescate, bueno, el segundo re, eh, paquete de, de, de rescate financiero que se ha enviado a Grecia, eh, se han acordado una serie de medidas ...que hablan ya, y se escucha escuchando en los telediarios eh, abiertamente... ...de una pérdida de soberanía económica. Eh, ¿Hasta qué punto esto es así en Grecia? ¿Y hasta qué punto nos parecemos a la situación que está viviendo ahora Grecia? Bueno, pues esto eh, no, evidentemente, los países aislados no se pueden entender... ...si no se estudian en su contexto. Entonces esto es una tendencia que viene principalmente... ...desde la desregulación financiera que hubo en los años 60... Se ha ido profundizando en algunos países en función de su estructura económica que ha cristalizado de una forma o de otra, pero lo que sí está claro es que todos los países todos los países han perdido eh, soberanía, digamos, eh, poder democrático y se ha trasladado a instituciones que no están controladas democráticamente. Por ejemplo, en Grecia, hoy los planes de ajuste no los decide el gobierno, los decide la Troika, eh, que está representada por instituciones, por el Banco Central Europeo, que no lo elige nadie, no tiene que dar cuentas a nadie, es independiente del poder político y está al servicio de los banqueros. Es decir, eh, esto es lo que está pasando ahora en Grecia. Aquí está pasando también el Iuris, lo de facto, pero también está pasando de manera soterrada. Eh, lo que pasa es que en Grecia hay una situación de insurrección popular, que vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, pero lo, hay, hay, dos, hay dos opciones, que es la de disciplinar a los mercados o disciplinar a, a los pueblos. Y hasta ahora lo que se está viendo es que están disciplinando a los pueblos para aplicar lo que quieren los mercados. Para ir acabando, Iván, eh, probablemente esta pregunta te la hayan hecho muchas veces y os lo estaréis preguntando en esa concentración allí abajo en Sol, pero ¿es posible dar marcha atrás y recuperar lo que hemos perdido? ¿Es posible parar todo esto? Sí, bueno, pararlo lo que es posible es revertir la tendencia, eso seguro. Y todas las medidas que no solo proponemos desde Sol, pero... Eh, que proponen todas otras o sea, muchas organizaciones van eh, en ese sentido en revertir la tendencia en no dejar actuar al sector privado tal y como lo ha hecho ahora porque ha sido recordé una eh, la la actividad bancaria privada la que ha sido nociva Eh, intrínsecamente para nuestra sociedad. Necesitamos incrementar la capacidad del sector público de controlar la economía para que nosotros, junto con las medidas de profundización democrática, podamos dirigir un poco mejor hacia dónde eh, digamos el dinero y que vaya hacia nuestros intereses. Y sí, se puede hacer, pero se tiene que hacer en la calle, haciendo presión, eh, porque ahora los gobiernos están desarmados y los únicos que tienen la capacidad de enfrentarse pues parece que es la población, que es la única que está enseñando un poco de dignidad, ¿no? Pues Iván Ayala, eh, te agradecemos mucho que nos hayas dado el testimonio y que nos hayas ayudado a entender un poco más este 23 financiero aquí en La Persiana. Eh, te mandamos un gran saludo y te agradecemos, como siempre, tu colaboración. Un abrazo a todos, un abrazo, gracias. Hasta pronto, Hasta Iván. Chao. Don Manuel Núñez en cabo. Sí, algo... En estos momentos, en estos momentos, se ha oído un, un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque, porque se ve la policía, la, la, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta... Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cómo. Cuidado, no, la policía, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metrallos. Cuidado, ¿eh? no intentas tocar la cámara que te mato, ¿eh? A, eso. a la redacción central de la SER han llegado ya dos de los hombres de la cadena SER que estaban transmitiendo en directo el debate de investidura, Rafael Luis Díaz y Fernando González. Rafael, ¿qué es lo que ha pasado? En ese momento todo fue muy confuso porque de buenas a primeras vi cómo entraban guardias civiles y como oía disparos. Evidentemente yo oía disparos. Y, y entonces, pues observé como un teniente coronel que le veía de perfil nada más, por eso pude sa saber eh, un poquito más tarde que era teniente coronel, por la por la manga izquierda, eh, vi que le llevaba dos estrellas de ocho puntas, y entonces vi como este señor apuntaba con, con una pistola nada más y nada menos al presidente del Congreso de los Diputados, que no pasa nada. No un momento, Rafael, un momento que nos llega en este momento un flash de la agencia EFE. La acción podría haber sido realizada por el teniente coronel tejero y 200 no, no, no, guardias es, civiles. Es el, es el, este cero, es tejero, es tejero. Así sonaba el momento que mejor visualiza el fallido golpe de estado que se produjo hace 31 años en este país. Ahora parece casi impensable que el ejército trate de tomar el control, pero el parlamento parece tener ahora menos margen de maniobra que nunca. Analicemos cómo hemos llegado a esta situación. ¿Qué es la soberanía nacional? El concepto soberanía nacional se acuña en los años de la llamada Ilustración, que fue caldo de cultivo para la Revolución Francesa. Pero soberanía nacional y soberanía popular son conceptos diferentes. La primera reconoce que el poder está en la nación, un término a veces difuso. Según la segunda, el poder es detentado por el pueblo. Esto último garantiza que el Estado expresa la voluntad del pueblo en su totalidad. La Constitución Española, en este caso, mezcla ambas interpretaciones y asegura en su artículo segundo que la soberanía nacional reside en el pueblo. Esto, como sabéis, se intenta cumplir y llevar a cabo por medio de una democracia representativa. Cada cuatro años acudimos a las urnas para elegir a los representantes, que forman parte de partidos políticos. Sin embargo, como todos conocéis, desde hace meses se viene denunciando que esa supuesta representatividad no se cumple. El sistema electoral asentado en este país funciona por circunscripciones, permitiendo así que los dos grandes partidos y los nacionalistas obtengan una mayor representación en la Cámara. Esto no ocurriría, como ya hemos tratado de explicar en otras ocasiones, con, un, con el sistema de un ciudadano, un voto. ¿Qué es un golpe de Estado? Se sienten, coño. Es el momento más reconocible del último intento de golpe de Estado que se ha perpetrado, perpetrado en España. Cuando un grupo de poder vulnera los mecanismos legítimos para la sucesión del gobierno y hacerse con la cúpula de mando, estamos ante un golpe de Estado. Estos grupos de poder pueden ser cercanos al gobierno, pero la mayoría de las ocasiones, como podremos comprobar en distintos episodios históricos, son los militares, las fuerzas armadas quienes lo llevan a cabo. La violencia es el denominador común en estos casos, precedentes la mayoría de las veces de años de dictaduras y represión. Primo de Rivera y más tarde Franco son dos de los generales que atentaron contra la democracia mediante un golpe de Estado en España. Fuera de nuestras fronteras podemos remitirnos a los casos de Argentina, que hasta en seis ocasiones durante el siglo XX tuvo este tipo de golpes de Estado, o siguiendo en América Latina el de Augusto Pinochet en Chile en el año 1973. También fueron golpes de Estado los que dieron paso a muchos de los gobiernos contra los que se revolucionó el pueblo árabe en su primavera. ¿Qué es el golpe de estado de los mercados? En los últimos meses, un sector crítico de la sociedad viene denunciando que hoy en día asistimos a un golpe de Estado disfrazado. Se trata, según movimientos como el 15M o plataformas como ATAC, la Marea Verde, los sindicatos, que no son los mayoritarios, y otras iniciativas, de un, golpe de, estado, de un golpe disfrazado con un traje invisible. Es, según ellos, la llegada al poder de los mercados, ese ente sin cabeza. Se basan, para afirmarlo, en la reforma constitucional llevada a cabo el pasado septiembre, entre otras cosas. Esta reforma fue aprobada en el Congreso y su fin último es el de limitar el techo de déficit, de endeudamiento del Estado. Esto es, se antepone el pago de la deuda a la necesidad social. Por ejemplo, si los colegios necesitan profesores o los hospitales médicos, para contratarlos se eleva la deuda por encima del techo. Esto es lo que se revisaría en esta cláusula de la Constitución. También hemos asistido a ejemplos concretos de este tipo de golpes de Estado en los últimos meses. Son los casos de Grecia o de Italia, donde sus anteriores gobiernos han tenido que dar paso a tecnócratas como Lucas Papademos o Mario Monti para llevar a cabo las reformas que la Troika exige para cumplir eh, y para contener la deuda. de buenas, nuevas voces que buscan la libertad. Codo con codo con sus amigos bien indignados, camina Juan. Si un hombre quiere vivir en paz, hoy en mi tierra ya no hay lugar. Hoy, ay, ¿por qué será? La gente gana la calle para cambiar esta sociedad. Por un contrato, por un jornal, el señor ministro está reunido. Por la mañana ya se verá. Si se me ocurre pedir justicia y si reclamo por la verdad, un juez me prende por revolución. Hoy, día 23 de febrero, se cumplen 31 años del intento de golpe de Estado liderado o. O al menos con la cabeza pública más visible Por Antonio Tejero Pero la concentración convocada hoy Tiene previsto luchar contra otro golpe de Estado El de los mercados al que nos referíamos antes La protesta tiene lugar en la Puerta del Sol A partir de las 8 de la tarde Es decir, hace 20 minutos que comenzó La convocatoria de esta concentración Proviene de la Asamblea de Lucero Aunque ha tenido el visto bueno De más de 70 asambleas de Madrid Y a ellas se han unido varias plataformas e iniciativas Para contarnos los detalles De la protesta y vamos y también para analizar los de eh, la adhesión a esta protesta de otros grupos, contamos ya con Enrique de que es miembro de la Marea Verde y también es eh, miembro del sindicato CGT. Buenas tardes, Enrique. Hola buenas tardes. Bueno por qué participa la Marea Verde en esta concentración. Bueno, yo creo que, que es evidente, ¿no? O sea la marea verde, lo que han llamado la marea verde Eh, que es un movimiento en defensa de la escuela pública, contra las agresiones, contra los recortes de la escuela pública, evidentemente no, no es ajena a todo lo que está ocurriendo ahora mismo tanto en el estado español como, como en Europa y en el resto del mundo ¿no? que a fin de cuentas consiste en que la banca, la burguesía, está extrayendo, intentando sacar beneficio de, bueno de lo que están haciendo sido los derechos sociales, ¿no? Entonces, no es que, como dijimos desde el principio, desde el inicio de las movilizaciones allá por el verano, no estamos únicamente hablando de un tema de dos horas más en nuestra jornada o algo por el estilo. Lo que estamos denunciando precisamente es el el, el expolio, el robo de un servicio público esencial como es la educación. Yo creo que es que no podemos no podemos estar ajenos, porque, a fin de cuentas, forma parte del mismo problema. ¿no? Que, o sea, es, digamos que es otra... ...otro aspecto más de lo que es la reforma laboral... ...de lo que está siendo, lo que está ocurriendo en Grecia... ...etcétera, ¿no? ¿Y por qué participa CGT? Bueno, pues exactamente por lo mismo, vamos a ver... ...nosotros desde el principio CGT hemos venido manteniendo... ...en este conflicto... ...que, que había que quitarle todos los aspectos... ...y se quede más corporativos... ...más de una situación laboral de unos profesores... ...es algo más que eso, ¿no? Eh, como os decía, eh, lo que estamos viendo es como... ...desde hace unos años y con la excusa de, de la crisis que ellos mismos han generado... ...están robando al pueblo lo que son unos servicios esenciales, ¿no? Es decir, de repente estamos viendo cómo los mismos que han propiciado el origen de la crisis... ...los mismos que han permitido que la banca se lleve la inmensa cantidad de dinero... ...que se ha llevado con esa burbuja especulativa ¿no? y financiera... Los mismos que no han puesto coto a eso, que, que lo han dejado que así fuera y tal, eh, son los que ahora están haciéndonos pagar entre todos la crisis, por pues eso arrebatándonos derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que como un sindicato de clase que somos, evidentemente eh, tenemos que participar y esta denunciar, y denunciar esta situación, ¿no? Enrique, eh, la semana pasada hubo cierta controversia porque el 15M participaba en una manifestación convocada por los sindicatos. Eh, más o menos, ¿cuál es esa posición al respecto entre 15M, protestas sindicales, eh, desacuerdos con los sindicatos mayoritarios y adhesión a una propuesta, si nos si les parece más o menos justa? Bueno, vamos a ver. Nosotros siempre, como no puede ser de otra manera, eh, cuando se critica a los sindicatos así, nosotros siempre... Matizamos, bueno, sindicatos hay muchos, es decir, están comisiones sobre las UGT, que creo que su política de, de pacto con, con la COE, de pacto con los diferentes gobiernos y de traición a fin de cuentas a la clase trabajadora, bueno, pues ahí están las direcciones de comisiones sobre las UGT, pero no todos los sindicatos eh, somos iguales, ¿no? Y Además, eh, una cosa es la traición de las direcciones sindicales, de estos sindicatos institucionales o como los queramos llamar, Pero la figura del sindicato como organización donde los trabajadores nos encontramos para defender nuestros derechos y, y bueno, y por qué no decirlo en el caso del CGT, ¿no? Y para luchar por otro modelo de sociedad distinto al capitalismo, pues bueno, está ahí. Nosotros, eh, digo CGT de Enseñanza de Madrid, decidimos asistir a la concentración del pasado domingo, no precisamente para apoyar la línea de Tojo o de Méndez de las direcciones de comisiones de UGT, sino decidimos asistir a esta movilización, pues dentro de, de los bloques críticos que había y que venían a decir que, que bueno, que, que no es así, que por supuesto hay que luchar contra la reforma laboral, que hay que fijarse el objetivo de un plan de lucha continuado, sistemático, que tiene en la huelga general uno de sus puntos, y, y que eso había que evitarlo allí. Sobre todo también porque hay un montón de trabajadores que a lo mejor todavía están afiliados a comisiones o UGT o que siguen un poco sus planteamientos Pero que en absoluto, desde luego, tienen que ver con lo que son las direcciones traidoras de, de estos sindicatos y con las políticas que vienen desarrollando. ¿no? Claro, eso es algo que sentido? se comenta, ¿no? Sí. Que es diferente la cúpula de esos sindicatos institucionales o mayoritarios y lo que se vive día a día en los comités de empresa de las diferentes eh, empresas eh, y lo que se negocia allí a nivel más pequeño, ¿no? efectivamente podemos decir que hay de todo ¿no? pero yo sí que creo que es importante nosotros día a día en, en lo que se ha dado en llamar la marea verde pues estamos trabajando con cantidad de, de maestros de profesores de instituto en fin de trabajadores de la enseñanza que algunos pues todavía son de comisiones o de UGT o, o que siguen más o menos lo que estos sindicatos dicen ¿verdad? pero que son trabajadores que en lo esencial tienen claro que que no están de acuerdo con la línea de sus direcciones ¿no? creemos que esa diferencia es importante y creemos que, que igual que denunciamos la política de Tojo, Méndez y otros muchos más tenemos que ganarnos a esa base, a ese conjunto de trabajadores que en cualquier comité de empresas siguen peleando por, bueno, por conseguir que no se les pise ¿verdad? y que ahí hay que estar y que hay que diferenciar bien, claro es decir, una cosa es Tojo y Méndez y otra cosa es lo que son los sindicatos en sí De si verdad que, que sí? No, continúa por favor sí no bien es verdad que la política que desarrollan comisiones UGT nosotros tenemos claro que cada vez de forma más, más clara hay que invitar a pues eso a los compañeros a decir mmm, saliros de esos sindicatos es necesario otro modelo sindical sí, otro te... modelo sindical por supuesto de clase y por supuesto combativo y por supuesto anticapitalista y es necesario dar ese salto y en ese proceso estamos ¿no? pero bueno creo que el asistir como asistimos el domingo es fundamental precisamente por eso por decirle al conjunto de los trabajadores que, que bueno, por, por desgracia no están en CGT o en otros modelos sindicales, que existe otra forma de hacer sindicalismo y además es imprescindible, y mm -hmm. más que nunca seguramente en este momento. Continuamos ahora hablando de educación en relación con este 23 financiero. Eh, Enrique, ¿cómo crees que repercute en la educación este llamado golpe de estado de los mercados? Bueno, repercute, eh, repercute en todos sus aspectos. Estamos asistiendo, además es una cosa que, que la podemos ver día a día. ¿no? Como día a día lo que es la escuela pública está siendo desmantelada, está siendo recortada. ¿sí? Quizás este año eh, lo que ha ocupado más las portadas, lo que más se ha conocido, ha sido el brutal recorte que ha sufrido en secundaria. ¿no? Pero lo que ha pasado en secundaria viene pasando desde hace unos cuantos cursos también en primaria. O viene pasando, por ejemplo, en lo que son las escuelas infantiles y en las casas de niños de la Comunidad de Madrid. Es decir, cuando se están dando billones de euros a la banca para que la banca sane sus cuentas, sane ese agujero que ellos mismos se han creado con la especulación salvaje, y, y ese dinero se está sacando de, de lo que son los recursos de la escuela pública y de la sanidad pública, etcétera. pues bueno, esas consecuencias se están viendo y se van a ver. Pero es que además, si oímos las declaraciones de, del actual ministro de Educación, vemos que, que la ofensiva no tiene final, porque la semana pasada se habló mucho, por ejemplo, del tema de educación para la ciudadanía, que bueno, siendo un tema importante, que nos indica un poco la categoría ideológica de esta gente, el ministro también soltó perlas como aquello de ligar lo que es la financiación de los centros, por ejemplo, a, a la evaluación. una evaluación externa de los mismos. Es decir, algo así como que el centro que resulte rentable tendrá fondos y que no resulte rentable, pues no los tendrá. Eso lo soltó, lo dejó caer Es un modelo que ya ha funcionado en Estados Unidos desde la época de Reagan, que ha funcionado en el Reino Unido desde la época de la Thatcher, su modelo ultraliberal y que en el fondo parte de que ahora mismo... Eh, ...les interesa educar a un sector... ...a un pequeño sector de la población... ...que les resulta rentable... ...y al resto directamente están dispuestos a abandonarle. ¿Cómo se...? Todo, todo ello, perdón María... ...todo ello eh, en... en, en o sea, vamos, yo creo que... ...que desde el recorte... ...hasta el propio vaciado de contenido... ...de lo que es la escuela pública... ...es decir, esa escuela... ...que es la única que llega al barrio más desfavorecido... ...o que llega al pueblo más pequeñito... ...la que garantiza que independientemente de los recursos... ...de la clase social... ...del niño o de la niña... va a tener una escuela eso es lo que está siendo atacado eso eh, es lo que está siendo por una parte atacado y por otra parte puesto en el mercado un momento eh, Enrique Enrique te te preguntaba que eh, todo este bueno todo este desvío de fondos de unos centros a otros lo están enmascarando como eficiencia académica no pero en realidad están hablando de eficiencia económica no según menos estás contando no, evidentemente tú. evidentemente mira el FGT de enseñanza de aquí de Madrid Cuando se gritaba en las manifestaciones de, de la primera parte del primer trimestre de curso aquello de no es un, «la educación no es un gasto, es una inversión», nosotros siempre decíamos «no, no, no, la educación no es que no sea un gasto, es que tampoco es una inversión, la educación sencillamente es un derecho». Es el derecho del pueblo a recibir educación independientemente de su clase social. no Bueno, eso es lo que está en juego, es decir, que no nos salen de eficiencia pedagógica tal... Que no nos sale, estamos hablando de eficiencia económica. La semana pasada también el ministro, que no hay día que no se nos suelte una perla y que creo que es importante que lo tengamos, también, por ejemplo, hablaba del tema de las becas, ligar el tema de las becas al rendimiento del alumno y no tanto precisamente a su situación económica. Con bueno, ese planteamiento directamente se carga todo lo que es un concepto de una escuela pública compensadora de desigualdades, que esa es una escuela pública, no otra, ¿no? nos hablan disfrazan su mensaje de pues, de eficiencia pedagógica y tal cuando realmente lo que estamos hablando es de ciencia económica y sobre todo de quitar recursos de lo público del pueblo para dárselos a lo que son sus colegios y a lo que sea su clase enrique de GT, evidentemente, pues, ahí tenemos que estar sí. enrique como mmm, la marea verde exactamente qué mentira va a desmontar en su en su particular comunicado Bueno, decir primero que la marea verde es es muy amplia, ¿no? Nosotros CGT ya nos gustaría ser una parte más eh, digamos más amplia de la marea verde. Nosotros entonces, somos sindicato minoritario en enseñanza Déjame me, co me corrijo entonces, CGT, sí. ¿qué mentira desmonta hoy? ¿Que, ¿Qué mentira desmonta? Uh -huh. Bueno, la primera eh, sacar el conflicto de lo que son unos aspectos meramente si se quiere más corporativos, es una cuestión laboral. Nosotros lo que estamos denunciando desde el principio es que estamos asistiendo aquí a un proceso de privatización duro, claro y evidente. Lo que estamos denunciando es que lo pedagógico, lo que es lo bueno, lo que es la atención a los a los niños y a las niñas, eh, sencillamente se está desmontando en función de unos criterios que son meramente cosas de rentabilidad de unos supuestos dineros que vayan a educación y a fin de cuenta de desmontaje de todo lo público, ¿no? que el tema va más allá. ...de ahora mismo lo que se discute... ...en unas supuestas mesas sectoriales ...donde no se está discutiendo nada... ...y que el tema tiene un calado muy hondo... ...y que lleva que dentro de unos años... ...sencillamente la escuela pública... ...tal como la conocemos, no exista... ...creemos que esa es la, la denuncia esencial... ...también queremos insistir mucho en que... ...bueno, en que no estamos hablando únicamente... ...creo que es malo cada vez más... ...sectorizar las luchas, es decir... ...la lucha de la marea verde... ...es la misma que la lucha que puedan sostener... ...los compañeros de la sanidad... ...y podríamos decir... Oh, ...los de compañeros... O de Canarias, a la segunda. ...es algo que va más allá de meramente lo laboral... ...y creemos que es necesario ir hacia una movilización unitaria... ...en defensa de lo público... ...y por supuesto en defensa contra esta agresión... ...bueno se dice mucho neoliberal... ...pero bueno esta agresión que a fin de cuentas... ...es una agresión del capitalismo... ...en una fase como en la que estamos ¿verdad?... ...y darle ese contenido más global... ...general... de clase y unitario. ¿no? Creo que esa es la función que ahora mismo como CGT tenemos en toda esta pelea. Pues Enrique, eh, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en la persiana de Agora Sol explicándonos la posición de, de la marea verde y de CGT en esta concentración del 23 financiero. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a vosotras. Un saludo. Bueno, un saludo ahora. La soleada verde. El medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Agora Sol Radio. Tengo un bocata moncloa, sepia, una jamaicana, afrodit con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Vale! ya a al vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. ...de Ramones hacían este Rocking High School... que nos, bueno, nos recuerda que la marea verde está presente, pues como la educación casi de toda España que está ahora mismo en lucha. Y hay que recordar que la convocatoria de este 23 financiero eh, proviene de la Asamblea de Lucero, aunque ha tenido el visto bueno de más de 70 asambleas madrileñas y a ellas se, ha unido, se han unido con un protagonismo mayor varias plataformas e iniciativas. Para contarnos los detalles de la protesta ya contamos al otro lado del teléfono con José Luis Yuguero de la Asamblea de Lucero que se encuentra en la Puerta del Sol. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes eh, Un placer tenerte en La Persiana eh, sí. ya, y además eh, un, un orgullo tener a, al, al padre de Edu Yuguero no. en, en Aguasol no, Lo mismo me pasa a mí por el trabajo tan importante que estáis haciendo eh, lo, Bueno, vamos a empezar vamos a dejar ya de, de doraros la píldora y sí. vamos ya con, con el acto, ¿Para qué, ¿por qué se decide convocar esta concentración en un día tan simbólico como el 23 de febrero? Claro, eh, mira, la Asamblea de Lucero nos llevó a la reflexión de ver históricamente que siempre se habían hecho o se habían establecido los golpes de Estado con ejército, policía y demás. Nosotros habíamos sufrido dos, uno en la guerra civil con el golpe y, la, y la, el desmontaje de nuestra República y otra con, en, en el año 81 con, con Tejero. Pero ahora el sistema se otra de nueva, de nueva forma, y es el golpe de Estado financiero. Utilizan el tema económico para quitarnos y recortarnos todos nuestros derechos, no solo sociales, sino económicos. José Luis, tú te has encargado de leer el manifiesto que ha iniciado esta concentración. ¿Qué se decía en ese texto? En el, en el manifiesto, es, eh, por decir una manera, es denunciar pero al mismo tiempo desmontar todas las mentiras que el sistema nos está planteando. Es decir, Eh, todos los recortes que está viendo en el, en el terreno laboral, todos los recortes que está viendo en el terreno social, económico, con las mujeres, con los desempleados, y poco a poco ir eh, desmontando todas esas mentiras que día a día nos vienen invadiendo medios de comunicación que están al servicio del poder. ¿Qué vais a pedir vosotros en vuestro manifiesto? ¿Qué mentira desmontáis? Nosotros lo que estamos planteando es primero es decir que todo el tema de la de la de la crisis no es una crisis, es una estafa, es una crisis que la han producido la, la, la, la voracidad y la avaricia de, de del sistema y nos la quiere cargar a nosotros para poder mantener su tasa de beneficio. Eh, José Luis, ¿cuánta gente hay allí en Sol esta tarde? Hombre, pues yo no quiero decir un número, pero alrededor de unas 5.000 personas. Es un día de diario y evidentemente no es eh, una eh, concentración que pueda atraer a mucha gente por ser día de diario. Pero muy participativa, muy, muy combativa, se está celebrando todavía... Eh, están leyendo eh, las distintas plataformas que se han sumado y denunciando esa situación, la marea blanca, la marea verde, el tema del agua, el tema de los parados, bomberos y demás, y... la gente ha estado muy combativa. Mm -hmm. José Luis, esta mañana cuando hablaba contigo para preparar ent esta entrevista, hacías eh, hacías hincapié en el hecho de la unión de distintas plataformas que que se concentraban esta tarde en la en la Puerta del Sol, eh, ¿qué, qué se aporta en ese sentido? Claro, yo creo que hay un hecho nuevo y es que, teori y que vamos, históricamente los sindicatos eh, oficiales iban por un lado y por decir los sindicatos militares o alternativos, iban por otro. El día 19 se hace una una manifestación en que todos se coinciden en esa manifestación, aunque fuera con un bloque crítico. Y otro paso es en, esta, en este acto que hay un montón de plataformas, incluidas en los sindicatos minoritarios, que se juntan y apoyan eh, pa, para celebrar un acto común. Creo que son hechos importantes y que el movimiento creo que está haciendo una influencia positiva en La, en, en restar esa división que tiene todo el movimiento todo el movimiento ciudadano y, y trabajador y esperáis que esta unión contribuya a aumentar la repercusión que puede tener esta concentración yo creo que se están dando pasos pasos importantes y están marcando la línea yo creo que sí soy muy muy optimista en ello Uh -huh. eh, bueno, pero teniendo en cuenta la deriva y la senda de los recortes y la austeridad que ha comenzado el gobierno de Rajoy, eh, ¿creéis que hay alguna posibilidad de que, de que se derroque el poder de los mercados? Eh, no te, es que no te he entendido bien la parte final, discúlpame. Nah, me preguntaba que, eh, y ya se lo hemos preguntado a, a otros compañeros con los que hemos hablado esta tarde, si ¿Sí? de verdad... Eh, Es, ...es necesario hacer protestas... ...es necesario hacer concentraciones... ...como las de hoy... ...pero de verdad se puede derrocar este sistema... ...se puede dar marcha atrás... ...yo, yo creo... ...pero vamos... ...firmemente... ...es decir, la única solución... ...de cambiar y derrocar... ...toda esta política... ...es con la movilización... ...y con la movilización viene dada... ...porque desmontemos... E la, ...la hipocresía... ...y las mentiras que nos están contando... ...es decir, hay un hecho concreto... Es decir, el el señor Arenas el otro día en su congreso de, de Sevilla se permitió el lujo de decir que si ganaba iba a, a, a hacer una investigación y todo el dinero que habían robado de los seres para hacer un fondo social. ¿Por qué no lo hace en los en los en las comunidades que gobierna y han estado robando como en Valencia? Con, ...con el tema de la visita del Papa... ...el tema de, de, de, de las construcciones... ...con Urragarín en Baleares y en todos los sitios... ...que tienen el poder... ...eso hay que desmontarlo... ...esa es la demagogia que está teniendo este gobierno... ...y y, y con todas las medidas lo mismo... ...y hoy se ha empezado a desmontar... ...lo que ha ido siguiendo con el tema de la adopción en pago... ...otra mentira y otro engaño... ...quieren jugar a hacer populismo... Cuando en el fondo lo que están llevando es una política absolutamente agresiva, agresiva contra todo el movimiento de ciudadanos. Eh, José Luis, te iba a llamar Eduardo. <risa> eh, para terminar, ¿crees que las movilizaciones irán en aumento durante los próximos Yo creo meses? Que sí. Yo preveo una primavera muy calentita, muy calentita. Estoy completamente seguro. Pues esperemos que sea así. Muchísimas gracias eh, a ti en particular por atendernos y a toda la asamblea de Lucero por esta maravillosa propuesta desde la que desde agora son nos sumamos y felicitaros por vuestro buen trabajo. Saludos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego, José Luis. Acercando personas. Recuperando la esencia.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 ...lo distinto y lo igual... ...en una misma vibración... ...que abraza, comparte e integra... ...la grandeza del ser humano... ...abrazando culturas. He estado por 17 años... I don't write my stuff anymore. I just it from my head. You know what I'm saying? I can do that. No I am. Y con esta música que es que está renovada esta sintonía es para recibir a Esther que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Hola. ¿Qué te parece? En vez del Sweet Sixteen de Bivie King, ahora tienes una canción del grupo Seventeen. Bien. <risa> Hombre, a mí me parecía que tenía más flow la otra, ¿eh? pero no pasa nada. Esto, esto está. Bueno, hay que, re hay que renovando. Claro que sí, hay que irse renovando. Somos unos carcas aquí en la persiana, ¿verdad? Menos mal que estás tú aquí para que venga un choplo de aire fresco. <risa> ¿De, ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues eh, no lo he concretado, pero por lo que ha estado pasando en Valencia, pero en general, y la, y la represión. Pues adelante con ello, Esther. Vale. Podréis ejercer toda la violencia y represión del mundo. Podréis golpear, causar heridas, encerrar cuerpos, pero nunca esclavizaréis nuestras ideas. Hay algo que eternamente escapará de vuestras manos, y es nuestra alma libre. Creéis que vuestra fuerza bruta de hombres prehistóricos es más poderosa que la imperturbable esperanza de lucha por aquello en lo que cree, pero estáis tan sumamente equivocados que incluso, incluso me dais pena. Quizá no sea hoy, ni mañana, tal vez no sea, ni siquiera, en un par de años, pero un día... Un buen día. Os explotará en la cara todo el daño que habéis causado y caeréis tan profundamente en el abismo que desaparecerá esa estúpida sonrisa de suficiencia de vuestras caras. ¿Creéis que vuestra dictatoria política sobrevivirá mucho tiempo, verdad? Confiad, confiad que cuando vuestra privilegiada posición se desvanezca y tengáis que arrastraros para pedir clemencia, queréis vosotros las cucarachas que terminarán aplastadas. La manzana podrida lleva mucho, mucho tiempo olvidada en el soltero, Y al final, si no acabamos con ella, terminará con nosotros también. Es hora de ir con el en mano y acabar con toda la generación de políticos y productos que únicamente luchan por sus intereses. Somos más, muchos, muchos más. Lo único que nos hace falta es un poquito más de corrección ¿Y sabéis qué ha pasado entonces? El juego se os habrá terminado. Esther. Bueno, qué, qué gran vuelta la tuya, la persiana, eh. Hablando de uno de los temas que más hemos estado tratando en estos últimos días. Desinfectante en mano, bienestar. Ya ha vuelto <risa> ha vuelto cañera cañera para desinfectar este sistema que está podrido. Como Esto la nos lo dice Hay por teléfono. fuerte <risa> y con música nueva. Esto nos lo dices por teléfono. No quiero pensar lo que pasará cuando vuel... cuando vengas a nuestro renovado estudio. A ver la semana que viene. Que no, no la has visto, ¿no, Ester? Si, si sí, sí el... fui un día con Lola, pero todavía no he estado allí el bueno, programa. No, no tenemos esto montado de bien, vamos, esto es una maravilla, ¿eh? Pues a ver si la semana que viene puedo verlo. A, a ver si la semana que viene tenemos mesa de mezclas, pero eso es otro asunto. Ah, <risa> bueno, se irá viendo. Eh, en todo caso, fíjate que hoy, el programa de hoy va a durar una horita y... Porque al final no has podido venir Pero hoy queríamos que, que estuvieses como voz de asambleas Que nos ne, ne dieras asambleas con nosotros Que es lo que vamos a hacer ahora Para despedir el programa vale. ¿Te quedas escuchándonos entonces? Sí, sí, me quedo Pues un abrazo muy fuerte, Esther Y nos hablamos la semana que viene Vale, mucho Un abrazo, Adiós. Esther Y comenzamos el repaso de las asambleas con las que se celebrarán a partir de mañana viernes 24 de febrero a las 7 de la tarde Asamblea del Grupo de Trabajo de las elecciones Generales 20N en la Plaza del Carmen. A las 7 y media Asamblea de Comisión de Análisis en la Plaza de Pontejos. Una media hora más tarde la Asamblea Transmaricabollo de Sol en el CSO Casablanca. A la misma hora, 8 de la tarde, Asamblea de Comisión de Artes del 15M Sol, también en el Centro Social Ocupado, Casa Blanca. También a las 8 de la tarde, Asamblea de Política a Largo Plazo en la Plaza de Pontejos, si llueve el, en soportales de la Plaza de la Provincia y si hace mucho frío en el Hall del Metro de Sol. A las 8 de la tarde será el turno de la Asamblea de Respeto, que se va a celebrar en la Plaza de las Descalzas. A las 8 hay convocada, como cada día, una meditación en la distancia. Y llegamos al fin de semana, el sábado 25 de febrero, comienza la jornada a las 12 del mediodía, con la asamblea del FP, Fondo Perdido será en La Ballena de Sol y si no, en el Bar Duero o la cafetería Miño 2 en la calle Esposimina Gerardo, yo creo que estamos haciendo publicidad eh, esto Estamos <risa> haciendo publicidad pero que son gente maja, eh, los del Duero y los de Miño 2 Así digo, yo hago yo hago publicidad La responsabilidad cae sobre mí En todo caso, a las cinco y media eh, tenemos otro acto de la marea verde, Era, eh, a las eh, a esa hora que he dicho, a las cinco y media, recorriendo desde la calle Alcalá a la altura del metro Ciudad Lineal y camino hacia Ventas. Y como no, para cerrar el día a las ocho, pero la puedes hacer cuando quieras, meditación en la distancia. Y el domingo 26 de febrero a la, eh, comienza... por así decirlo eh, asambleariamente, a las 11 de la mañana con el encuentro de la Asamblea de Conexión Externa, donde se va a debatir el orden del día de la Asamblea General de Sol. Y a las once y media de la mañana, esta vez no es en la distancia sino que es en la cercanía, se celebra un acto de meditación en la Puerta del Sol. Así que sumaros si queréis, bueno, animar y dar otra energía a la puerta. Eso sí, a las 12 empieza ya el punto Sol, su información a viva voz al, el, al pie de la ballena. y a las 12 del mediodía como cada domingo la Asamblea General de Sol en la Puerta del Sol También 12 de la mañana para el comienzo de otra jornada más de los inviernos de Economía del Retiro al lado del kiosco de la música Y a las 5 de la tarde el debate de, de ciudadanos creativos en la gestión cultural se celebra en el invernadero de la calle Atocha Por si no habéis tenido suficiente a las 8 de la tarde también se celebra otra jornada de meditación en la distancia Estamos comprimiendo poco a poco el formato, ¿verdad? Y lo hemos conseguido. Hemos sí. conseguido hacer una hora de programa. Bueno, ahora no habría que estirar dos o tres minutejos más. Ahí yo no aguanto. ¿eh? Sí. Mm, no, ¿No no quieres aguantar? Creo que hemos, ¿Qué pasa? Que tienes que ir al baño, ¿no? No. María, sí que te lo digo, que, no, que está bien para la voz, pero no hay que beber tanta agua. <risa> en todo caso, ha sido un buen repaso a todo lo que estaba pasando en este 23 financiero, donde nos están... Bueno, hay mucha gente tratando de, de que cada vez más gente se dé cuenta de cuál es la situación de soberanía real de este país, sobre todo desde el punto de vista económico. Sí, yo creo que ha sido una buena inyección de conciencia la que nos han dado tanto José Luis como Enrique como Iván desde la Puerta del Sol. Uh -huh. Estamos preparando algunas cosas para la semana que viene. ¿eh? Estamos preparando algunas cosas, pero ¿las adelantamos, Gerardo? Podemos adelantar que vamos a hablaros de lobbies No sabemos si meteremos el programa en, los en el martes o en el jueves ¿Y qué más tenemos? Y tendremos nuestras secciones habituales Nos iremos de vacaciones con Claudia Vendrá Carlos con sus ruedas por pies Y esperemos tener algo de humor Que esta semana Ay, se nos tengo, ha pasado Tengo algo que contar al respecto Hoy he conocido a Carlos Oh, en Dios persona, mío. quiero decir, habíamos hablado muchas veces por teléfono, pero hoy he estado en casa de Carlos de nuestro Carly Ruedas. Carlos, te mandamos un saludo desde aquí. ¿Y qué tal ha sido ese encuentro? ¡Qué majo! Muy bien, muy bien. Nada, hemos estado ahí. Yo estaba, yo estaba de pase por el barrio y le he dicho, oye, que me paso por ahí a verte. Y hemos estado ahí fumando un cigarrillo y diciendo que la cosa está jodida. ¿Tengas ella de ruedas o no? Pues Carlos será uno de nuestros invitados en la persiana la próxima semana y también Los sí. bipartidos que vuelven. Ramón. Ramón, que volverá exactamente ¿Y podremos invocar al profesor Ochoa? Eso intentaremos, pero las fuerzas astrales Están arrastrando al profesor eh, Ahí bien adentro En las nebulosas Que casi nosotros solo vemos desde aquí Eso será la próxima semana. Y como Fossi tiene ya cara de querer echarnos de esta mesa... Que va, si sí está de buen humor hoy. Está, está con una sonrisa que se le nota desde el principio. No me ha dejado hacer de técnico. Eh, lo cual ha sido una suerte para todos los que escucháis la versión en directo. En cualquier caso, muchísimas gracias por estar al otro lado del ordenador, al otro lado de vuestros televisores. Un saludo. y o en vuestros smartphones, o allá donde nos escuchéis, allá en la distancia. Y si estáis en otro momento temporal... Qué gracia, ¿verdad? ¿Eh? Porque esto, así con el ritmo de un directo, escuchar la otra hora tiene eso aquel. Vosotros no lo sabéis, pero a Gerardo se le nota en la mirada que quiere alargar el tiempo hasta llegar a la hora. Que ya, pero... que ya la cumplimos, así que puedes ir preparando. Pues sí, el otro día hicimos la persiana, el sonido nosotros en directo. Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Quedó, quedó muy bien. ¿Hacemos analógica o digital? Hacemos una mezcla de las dos, a ver qué queda. Venga, ponla tú. あたかたかたかたかたかたかたかぽん